よう一つの世界ではなくても多くの人々の人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても多くの人々の世界ではなくても A ver si no funciona, espera. Hola, ¿ahora sí? Bueno, no me pregunta, eh. Primero quiero decirte que estoy francamente emocionado, que hacía mucho tiempo que no salíamos en i n g ú n sitio, que tenía que ser en Zaragoza, porque con Zaragoza nos vinculan, ¿no? Muchos afectos. e sido una ciudad que siempre nos ha tratado de maravilla, en cualquier viaje, en cualquier reportaje. Y entonces venir, primero ¿Ven a las seis, me lo permites, Maritud, pero a las seis de la tarde. Ahora mismo, con este sol que está cayendo, a personas que quieren reunirse aquí para, para oírme hablar, para escucharnos esta n e charla, pues no deja uno de emocionarse, ¿no? Y da igual los años de televisión, da igual los años de radio, da igual, porque uno siente ese afecto, ahí te ha pasado también ahora mismo, ¿no? Sientes como una ola de energía, que yo entiendo que muchas personas no crean en eso, ¿no? p e o para ellas. Pero si os ponéis en mi lugar, de repente eso es como una oleada de afecto, de... que no, no es estar de acuerdo constantemente con lo que yo diga, pero es un afecto enorme, una inquietud que tú le d e f i e n t o perfectamente. Yo te lo estaba comentando, la inquietud, que eso r a mi mayor misterio, ¿de dónde nace? ¿Por qué hay gente inquieta? ¿Por qué todas estas personas que están aquí、pues、no son muy normales en el buen sentido? Es decir, no van por la vida. Conformándose con lo que les dicen, ¿no? Que a mí me parece maravilloso, estoy muy, muy emocionado, muy contento de estar con vosotros. Y esa pregunta que tú me haces, pues no se responde tan sinceramente. Y muchas personas me dicen, oye, es que tú no te mojas, es que tú dudas mucho. digo, mira, Maricru, tú eres una profesional con más años que yo en la televisión y con muchísimo más éxito que yo puedo tener hoy.、Um, ¿Y sabes lo que es esto? Entonces yo conozco mucha gente, como te ocurre a ti. ¿Y sabéis lo que he aprendido en todos estos años? Lo que yo c a s u a l m e n t e he aprendido, que nadie sabe casi nada. Entonces, ¿cómo yo os voy a decir lo que es una cosa o no? Si lo que yo he estado cuenta con los principales investigadores del cerebro, de la historia,、eh, de la mente humana, los que dicen que saben, cuando tú pones a dos personas a debatir sobre un asunto, o sobre una cuestión de actualidad científica, no saben. Todo es perfectamente cambiable. Nuestros dogmas de hoy. Mañana vale un poco, y entonces te das cuenta de que el mundo es un lugar hermoso la mayoría de las veces, en perfecta transformación de enigma. Mucha gente se pregunta: ¿por qué tú pones esas caras de tonto que pones en el programa? De asombro, de asombro. Pero pones cara de asombro. p e r s a b e s lo que pasa? Yo pensé, ¿Es, que será, es difícil asombrar a alguien que convive mano a mano con el asombro. Pues no, a mí me impresionan las, las, las caras que pones primero de pasión, de ganas, de ganas de saber, después de asombro. ¿ves? f á c i l todavía son de arte. Absolutamente. Vivísimo. absolutamente. Sí, estás vivísimo. Mira,、eh, puede sonar. Yo no sé si c u r s si uno se vuelve. Yo he sido padre hace dos años, que es una experiencia cuando es consciente y maravillosa, que es a b r i r t e al misterio de la vida, ¿no? Entonces, yo paso la mayor parte del día, excepto cuando hago cuarto milenio, gracias a mi mujer también, y excepto la radio, todo el día con una niña prehistórica de dos años, que no va a la guardería. Y que se comporta a veces como un animal, como un humano, y yo la observo todo el día con todo mi amor, ¿no? Y entonces yo ayer estaba corriendo a t r a s de los pájaros,、eh, ante donde r estaba llamando a un gato, ñameao, ñameao, y viendo cómo para mi hija era lo más asombroso y bello del universo. Y yo me preguntaba, ¿en qué momento para mí eso dejó de ser algo maravilloso y solo es un gato? Yo veía en los ojos de mi hija la. Mm, radiación de lo maravilloso, y entonces eso hace que uno esté en, en perpetuo asombro, es imposible. n o A mí, mi í m hija me está dando la gran elección de mi vida en el misterio, me está haciendo comprender que todo es más misterioso que cualquier cosa, m i cualquier c u cosa, mi mano, mi, mi ojo, una, es más lo que pasa es que nos cuentan que no es, y nos quieren convencer de que la vida es algo que no sé en qué consiste,、eh, que puede sonar un poco a broma si uno no tiene. Emoción, intensidad, si uno no intenta ver que la vida es un milagro diario lleno de secretos, ¿no? Pues verás, hay una cosa que a mí sí que me gusta, y lo quiero decir porque soy seguidora y lo sabéis, y ya lo sabéis todos vosotros. Me gusta que trabaje con la duda, me gusta que trabaje con ese principio que es de los científicos de incertidumbre, porque finalmente no es un dogma. どうしての今、何をしているときに、何をしているときに、何をしているときに、何をしているときに、何をしているときに、何をしているときに、しているときに、何を i d い t ときに、何をしているときに、何をしているときに、何をしているときに、何をしているときに、何をしているときに、何をしているときに、何をしているときをしているときに、何をしているときをしていしているときに、何をしているときに、何をしているときているとているときに、何をしているときに、何をしているに、何をているときいるときに、何をしているときに、何ているときに、何をしているときに、何をしているときに、何 Se pongan en los debates voces enfrentadas que aporten distintos,、eh, distintos ángulos de percepción del fenómeno. A mí me gusta que trabajes con la duda, porque es verdad que, que te veo dudar muchas veces y otras veces también. Ves, duda, cruz, ¿sí? No, no, no, no, no, no, no, es u no, es una máscara, ¿eh? no, s es...、no、o a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sabes m e j o r que y o r e p i t o las p e r s o n a s o no, no, no, no, d o no, no, n e no, n i no, no, no, no, no, e o e s no, no, n i n i no, no, no, no, a o no, no, n e no, s o no, no, no, no, no, no, no, no, n d no, no, no, no, no, n e no, no, no, no, Es el mismo que a los 11 años descubre s t o s temas, y cuando pongo、pues, esas c a l a es porque es verdad. Mira, acabas de llegar a un sitio donde yo pretendía llegar, que es conocerte un poco más a ti. Porque antes decía, ¿cómo, decías, ¿cómo se produce esta a, a, afinidad con el misterio? ¿Es genética? ¿Es educación? ¿Son las dos cosas? ¿Es una casualidad? ¿Un día vas por la c a l l e y te encuentras con el misterio de a golpe y te haces、eh, fanático? En tu caso, ¿quién puso e s a germen, ese embrión? Del misterio de buscar un poquito más allá. Estás poniendo a n a m b r i t o s yo sabía que esto iba a ser una charla normal, porque son preguntas de alguien con mucha sensibilidad, como es tu caso, y de alguien que tiene afecto por lo que hacemos, ¿no? Y es que es una diferencia brutal. Y yo te lo agradezco porque me hace sentir mucho más cómoda, ¿no? Y hablar de cosas que, que igual no dan miedo, ¿tú me entiendes? O sea, es decir, que muchas personas de las que están aquí incluso también, y estoy seguro, están pensando que, bueno, cada uno ve nuestro programa por una cosa, ¿no? No creo que sea un programa de miedo, especialmente. No lo creo. Y me gustaría que fuese un programa de miedo. Más bien un programa de luz, no、Ni、un programa de despertar. ¿Cuándo empezó? Bueno, pues mi propia historia. Yo la cuento ahora aquí y estoy seguro que me h pensa que la gente y dice, bueno, tú estás ya. Porque tu padre era galerista, e s q u e c i a l i s t á en el certamen.、Sí, tu madre, sí, que sí. se sepa, p u es una señora. Es u r e s t a o r a d o r a de arte. A mi madre la he visto siempre como en el PSI investigando detrás de los cuadros. Bueno, no, puede ser que por ahí. Puede ser, puede ser. ser,、eh, puede ser. Todos los cuadros cuentan muchas historias, algunas se ven a primera vista y otras se descubren después, la gente sabe que hubo otras, otras Mira, temáticas en la tela antes. ¿no? Esa pregunta que tú me has hecho también es una pregunta de indecisión y que cada uno se podría hacer, ¿no? Porque está aquí, ¿qué le mueve a estar aquí? Es algo que no es normal. A mí no me gusta mucho el fútbol, y yo cuando e l fútbol, como puedo. Pero la sensación es que hay cosas como que son de gustos comunes, ¿no? Estamos de acuerdo. Hay、eh, pequeñas cosas que nos arrastran además, y es como una especie de, yo no diría de droga, diríamos bien de novia, que es más bonito, ¿no? Que nunca se puede abandonar. Y el misterio es e s o cuando se mete en t u o r g a n i s m o tú puedes hacer cualquier cosa que eso te va a seguir llamando. Y entonces yo. Para ser breve, porque tengo mucho peligro, ¿no? tú me i m portas cuando quieres, m a r i Luce, por favor. m e encanta. No, no, no. q u i e r v e n i d o aquí a expresarse con t o d a l Hazme caso que. Es b á s e t a m e n t e nuestra tertulia. No, no. no hacerme caso que si no os puedo dar aquí una paliza impresionante. Mi equipo, mi equipo lo tengo frito.、Eh, pero bueno, soy así. El asunto es que yo tenía. Lo he c o n t a d o alguna vez, yo tenía. iba a cumplir 11 años. ¿Me escucháis? b i e n verdad. Sí.、Vale. Yo tenía 11 años. Y entonces vivía en Vitoria, mi ciudad natal, y es verdad lo que dices. Luego uno empieza a investigar sobre sí mismo y mi familia tampoco era muy normal. Y claro, una familia, una, digamos, una generación, varias generaciones, ¿no? Del mundo del arte y los anticuarios. Yo era el niño de los recados, yo era niño de los recados, en una zona del barrio gótico de Vitoria. Y ese mundo era mágico. Cuando, cuando yo luego le lo veras, digo, es que yo he vivido en este mundo. He vivido en un mundo donde al carnicero le hacían un hueco y apareció la bóveda gótica. q u Ese e mundo de los tesoros, yo lo he vivido. Yo he vivido en las noches a los ancianos de esa parte, de la parte vieja, reunirse para contar las historias que de verdad importan. Y yo estaba ahí. Entonces, claro, eso tiene que ir cogiendo un pozo, ¿no? Como personas que traen a muchos pueblos. Y han tenido un n e x o c o n ese mundo que por desgracia estamos perdiendo. ¿no? Y luego, por otro lado, aparte de e salir de a vida un poco, bueno, ni mejor ni peor, c u r i o s a yo estaba acostumbrado a que mi abuelo, mi abuelo Francisco, viniese de repente pues con una talla románica, con un Cristo que a veces en su i r e n t i s o da auténtico pavor, en ¿no? e r a imagen, llegaba a casa de mi abuelo y me encontraba una pieza que me estaba, que no, me imagino, me llevaba unos sustos de muerte, ¿no? Porque ibas por el pasillo y de repente había una cosa nueva. Imagínate una virgen románica grande con el niño en sombra, pues hombre, la verdad es que hay que encontrársela, ¿no? Y esa era mi infancia, ¿no? Y mi infancia muy feliz. Y entonces ocurrió algo que cambió mi vida, y uno dice, ¿por qué, no? Yo tenía un tío que ya no está, y él tenía una biblioteca de libros de misterio. Y Maripuno lo sabe muy bien, porque ella es de b i l b a o Y ella sabe, de Portugalete, ¿no? Y ella sabe que en los años 70, 80. gracias a Juanjo v r í t e gracias a un montón de, de auténticos maestros, había una pasión especial en la zona norte de España, la g Renta del Norte, el Norte Express, h a b a b a n de ovnis o de c o s a s de misterio, que esto sería impensable, y en la prensa estaban. n o t e v o y a contar una pequeña anécdota que aprovecho y la p u e n t o para todos. Yo empezaba en la radio con apenas 17 años, y a las 6 de la mañana, 6 y media, yo tenía que bajar corriendo, poner un disco muy largo que durase mucho, porque de la Gaceta del Norte, que estaba enfrente de la emisora, bajaba Juan José Benítez con la primera edición. Nos encontrábamos a mitad de la calle, yo miraba o no, yo subía y ha dado a los titulares, pero era el periódico caliente saliendo de la rotativa. Unos meses después, e l v i a j e a Perú, conectó con el PRI, y a partir de entonces es que nos cambió la vida a muchos, porque empezamos a mirar el cielo pensando, h a y a l g u i e n más ahí. Y una noche nos convocó también en un monte con un frío horroroso porque iba a aparecer alguien que no apareció, pero bueno. No apareció, no apareció. Pero todos los andantes del misterio estábamos ahí r e c o g i n á n d o n o s en nuestra tinta, ya sabíamos para siempre que vinieran esa noche, no vinieran, y íbamos a seguir mirando el cielo siempre a ver. s o ¿cuándo p o d í a aparecer? Más importante que lo que yo p i e s Uno acaba entendiendo que ese despertar, esa emoción, e s a c r e a r algo fuera de l ordinario, sé que ha habido personas que me han dicho que si hubiera e derecho de la ONI que hicimos. De verdad, no importa tanto a los hombres. Importa n mucho más ese padre con ese hijo pequeño que por vez primera ha enseñado a mirar al cielo. Esa persona que de repente ha sentido, mirando a la obra 13, cosas que nunca había sentido porque no le había enseñado a mirar al cielo. Esa emoción de una familia que va a hacer algo completamente diferente. Es que el misterio tiene muchas capas y al final,、eh, la más importante, yo creo q e es la más visible. ¿no? Y yo pienso que a mí me p a s ó algo que yo tampoco, te juro que no sé entender todavía, me doy muchas cuentas. ¿no? Este tío, como digo, En ese ambiente, ¿no? En e que, que tú también estabas y la gente estaba, resulta que tenía una biblioteca de libros en medios de índice, evidentemente. Y yo recuerdo que estaba con fiebre, iba a cumplir 11 años, y yo, un audio tal, no, que, no, no, ni, ni sabía yo ver lo que significaba, ¿no? Y entonces esa noche se me ocurrió, pues, oye, subí al desván a ver uno de esos libros. Porque estos libros que mi tío guarda con tanto c e l o Esto tiene que igualmente era otra cosa, no sé. Entonces yo cojo un libro, e s un libro francés, escrito en castellano, pero que viene de la policía francesa. Y es muy interesante porque es la policía francesa en los años 70 se puso a decir: oiga, señores, no sabemos lo que son los hombres, no sé qué, pero tenemos estos casos con estas fotos. Y le di o un terror. Pero me dio un terror. Y ese terror ahora puedo reconectar con él, te lo juro. He visto algunas cosas, he viajado a algunos sitios, y ahora mismo puedo reconectar con aquel niño solo viendo ese libro. Bueno, es que dice Stephen Hawking que, ojo con esto, señores, s que algunos. Sí, sí. A ver, ojo, ojo, miedo, ¿eh? no corramos tras el misterio a veces sin pensarlo dos veces, porque por lo visto, claro, que nos visitan, pero los hay como, como en todo patio de vecino, unos buenos y otros quizás、eh, con amigas intenciones, ¿no?、Sí, sí. ¿Sabes lo que decía Jiménez de l o s o que ahora en día me parece esto? A él que l l e n e a trabajar con ¿Sí? él, y me decía, que no es mi padre, mucha gente le dice, Jiménez de v o s o es mi padre, pero no e s mi padre. Eh...、Sí. Eh... Mucha gente dice: Es que tu padre sí, que p a l r e tú con、no、el b r a p o que tu padre es mío. <risa> muy bien, yo lo entiendo, pero no es mi padre. <risa> Cosas que pasan, tú sabes. Pues, Jiménez de Loso decía: m i r e c o m o era él, ¿eh? Que m o l í También, ¿Qué? mucha gente muy joven, igual no lo conoció, pero. Sí, yo le he conocido mucho, coincidí、pues、con él en la mala、wow. etapa, primera mía, última de la televisión, y le dejamos alguna vez participar juntos, e vean. Es un p i t o real y espectacular. Siempre、sí, cuando no, se nos falaba, no, digo o yo o que era amigo de la familia. No lo lo tuve la <risa> desgracia de ver a la familia o conmigo se nos f a l a b o así. Eso、pero、fue el, el maestro. Tocar, el maestro. No, el pues maestro. lo que pasa es que trabajábamos en la revista. Yo cuando veía que era el señor de la tele, en blanco y negro, lo había visto del niño que lo tenía ahí, encima no l o podía engañar porque claro, era psiquiatra. Y entonces enseguida le dio mis intenciones. No, Fernando, no he podido oír el reportaje porque. Tal, Ya sabemos. Entonces, bueno, llega el chico, llegamos también. A pasear el chico de los recados, a l chico que iba en coche a hacer reportajes. Y Fernando m e dijo: Mira, mira, mira, mira, esto de los ovnis que a t apasiona, ¿no? es por lo que yo conocí el tema. Esto está muy bien. Y yo, c u a n d o tenía edad, decía: Si veo un ovni, voy hacia él. Salgo corriendo hacia él. Y digo: Ahora salgo corriendo, pero en dirección contraria. p e r o q u é s a b e este hombre que no sé yo. Pero bueno, en fin. ¿Y yo... qué teoría apuntas tú, tú personalmente? Aparte de salir corriendo, que yo también lo haría, desde luego, boah,、bueno, eso. ¿Pero cuál sería, digamos.? Pues mira, p pero... es r o e una pregunta difícil, ¿eh? Decir, Todas、realmente. son difíciles. Sí, pero esta también, es decir, ¿sabes q u e Había una vieja n a r r a c i ó n でも、この人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人た o の人たちの人た n の e たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の Agresiones, o sí, nos, no. no será que nosotros también les estamos agrediendo constantemente. No sé, mi visión ha cambiado un poco, ¿no? Como te decía, aquel día con 11 años yo descubrí ese fenómeno, me da un poco de miedo. Es, yo creo que los niños no suelen mentir a n niño, s prácticamente, n i ñ o ¿no? Y los niños, joder, es que los niños, los niños son la verdad, ¿no? Y entonces, ¡pam! les impactan cosas que tú no sabes por qué les impactan, ¿no? porque tú perdiste esa enseñanza ya. Pero es verdad. Y entonces, a mí me di o mucho miedo, ¿vale? Entonces, decía, tenía fiebre, ahora empiezo a explicarme muchas cosas d en mi biografía, tenía fiebre, tenía miedo, no sé qué. Y te cuento por qué cambió mi percepción. Porque murió el día siguiente. Había o c u r r i d o ser Victoria. Y al día siguiente, y esto, es, esto de verdad que es parte de mi vida, es muy importante, ¿no?、Eh, al día siguiente de leerlo e s e l i b r o y de estar tapado hasta las orejas en casa de mi tío, pasando primero la enfermedad y segundo. La sensación de haber descubierto algo que igual no tocaba descubrir. Al día siguiente, en el despacho de mi v i o tío, mi tío Javier, había un periódico que, si no recuerdo mal, era el Norte Express、uh, y ponía omnis sobre Vitoria. Os voy a decir una cosa, nunca ha vuelto a pasar. Nunca en el periódico de la prensa vitoriana, donde yo vivía, ha puesto omnis sobre Vitoria. Para mí fue un impacto brutal. Digo, vamos a ver, vamos a ver, que recapitule. ¿Cómo es que yo he conocido hoy, como niño, estas cosas? ¿Qué casualidad cósmica es esta? Que en mi ciudad, es más, a 300 metros de donde yo estaba pasando la fiebre, no miré por la ventana, me arrepentí、no? y le dije, hombre, podría haber pasado del libro a la acción, pero no, no e s t a b a acongojado, ¿no? Por no decir otra cosa. Y digo, ¿pero qué pasa aquí? Y entonces, esa en de Maricruz se convierte en algo que v a a vivir positivo. Hablo con mi primo, estaba tan loco como yo, y entonces me dice,、eh, ¿por qué no vamos a ver a esta gente? e q u e he visto estas cosas? Pero, pero tú estás sanado, pero, y esto os juro que parece ficción, pero es la verdad.、Eh, cogemos la bici y nos vamos a ese barrio donde gente, para mí, muy mayor, claro, y además, vasco de camisa de cuadros, barba, me acuerdo un principal testigo, al que luego le he vuelto a entrevistar con chichos después. Y fíjate, m a l i a Cruz, lo estoy viendo ahora, o sea, la imagen de esas personas, cómo hablaban de lo que habían visto. Se había apagado el barrio entero, el barrio del apagón, al mismo tiempo que surgieron unas luces muy potentes en forma de triángulo,、eh, no muy altas, y entonces tuvieron tanto miedo que llamaron a la policía. O sea, hubo una intervención de la policía、eh, para ver qué pasaba. ¿no? Y a mí lo que me impactó fue, no era el ovni, ¿qué era el ovni?, sino ¿qué puede pasar aquí para que yo esté viendo esas expresiones tan especiales? No eran expresiones normales. No eran expresiones que yo conocía, eran u e l e m e n t o de temor y de fascinación. Y desde ese momento yo pasé de un temor a una curiosidad brutal, ¿no? Brutal. Entonces no, no, no creo que haya que tener miedo. Miedo a los humanos, pero, miedo, mi a de v e r a d Miedo a la g e Miedo a la g e n t o a la gente. Miedo a la g n t i e o a la g n i e o n no... De todos los casos que te llegan, eso también es un fenómeno que me e c a d a domingo p r o s p e c t o a lo largo de los dos programas que afortunadamente p o n é i s seguidos, y que muchas veces te dan las tantas y. Que damos da mucho la, de... la paliza ya. No, no, la no, la gente es que... no se a no.、Eh. Ojalá y u e n e digas palizas, porque nos dan palizas en los telediarios con las catástrofes económicas, y esta, sin embargo, bueno, por cierto, podemos disfrutarla. Pero、mmm, me asombra mucho el hecho de que gente. De la más variada ideología, de pronto se acerca a cuatro m i l l o n o s p r e s e n t a enfrente y te cuenta cosas. Yo les escudriño un poco como periodista ya antigua y veterana, y yo creo, presumo un poco, e s o con l、bueno, a psicóloga, para ver si están diciendo la verdad. Y oye, yo creo que el 90%, 99% de la gente dice la verdad. Por lo menos、Totalmente. dice esa, que es su verdad. Que probablemente en algún caso tendrá un origen que la ciencia todavía hoy no ha desvelado, y lo va a desvelar dentro de unos años. Pero está sintiendo y está creyendo lo que dice.、Eh, el proceso de selección de todos los temas que, que debatís en cuarto de milenio, ¿cómo lo veis? Bueno, es una labor complicada, ¿no? Porque mucha gente pregunta, evidentemente, lo que tú no. ¿Cómo s a l e n Es que hay muchos más temas de lo que creemos. Es que solo de Aragón podría haber una enciclopedia del misterio de Aragón. O sea, lo digo, y de Murcia y de. Claro, lo que pasa es que la gente, ¿qué considera misterio? Para mí, misterio son muchas cosas. Muchas cosas de la historia y también hay cosas sobrenaturales, ¿no? Entonces, somos un país, por desgracia, y esto lo digo, igual Zaragoza p o d í a ser pionera, somos un país que ha despreciado su historia y cultura mítica, legendaria, misteriosa. Ahora se van dando cuenta algunas personas, y muchas ciudades he t e n i m o s un programa ¿Tú? en la televisión, por cierto, que era Aragón Mágico, ¿os acordáis? Sí, bueno, pues habría que v o t a r t a m b i é n par que se repusiera y siga abundando el caldo de cultivo, porque nos beneficia a todos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en Toledo, yo tengo buenos amigos, imagináos en Toledo la cantidad de charlas que se dan y guías. La charla que tiene toda esta gente, todos los guías, que arrase la del Toledo Mágico. En Madrid lo mismo. Entonces, poco a poco, y yo espero, creo, que hemos contribuido a algo a esto, h a y una sensación de que primero nuestros antepasados no eran tan l i b i o t a s como nos queremos. No somos la cima del mundo. Y había sabidurías, había、eh, conocimientos y había cosas que nos pueden aportar una en enseñanza. Redescubrir todo eso es una visión brutal.、Eh, hablabas tú de que se patrocinaba la cultura. Todavía hay mucho miedo. m mucho Uno c h o tabú. u va a Londres, va a París, no t e n g o ningún miedo. Y con cualquier cosa de misterio ínfimamente menor que la que tenemos en España, hacen. Una explosión de, de, de, de demostración de que no hay un solo castillo inglés sin sus fantasmas. O sea, para empezar, no hay un solo lord inglés o escocés que no tenga a gala un viejo ancestro que se pasea, más o menos peladamente、no、por los salones. No, no les、no、da r g ü e a pero a mí lo que me impresiona y lo veo con gratitud es que cada día que pasa la ciencia empieza a avalar todas estas cosas. Es decir, el otro día o el otro día, quizás hace mucho tiempo ya y ha vuelto a repetirse recientemente, un compañero periodista de la SER, que eso sí que me impresionó, porque a mí me s o r p r e n i é n mis colegas cuando apuestan fuertemente por, el, por contar sus experiencias, porque yo les conozco, sé los reparos intelectuales que podríamos haber tenido llegado e l caso. Dice, está en un hotel de Madrid, se encuentra con una señora que viene a hacer por el pasillo. El tío despavorido a las 3 de la mañana y al día siguiente baja y pregunta por esa señora que se le ha vendido en la habitación, estando la puerta cerrada, resulta que se ha suicidado una semana antes. Me parece importante que un compañero sí, sí. desvele este tipo de. porque le da esa apariencia de normalidad que de b e d i a q e e s t a s cosas. Si nosotros, Maritruz, pudiésemos contar todo lo que nos llega y de quién nos llega, pues hubiese que dar pálidos. ¿no? O sea, ¿qué clase de gente al máximo nivel. Ha visto cosas y ha tenido experiencia. s No des o m b r e nombres, de o pero cuento un ejemplo. Porque no vamos a dar nombres porque el susodicho tampoco lo quiere dar. Y así que pues, no, no vamos a comprometer a. No, ejemplos como este mismo que te acabas de contar, de apariciones, por ejemplo, de apariciones que tú dices, hombre, ya son cosas serias. Mira, no es por cambiar el tono, ¿no? Pero. Gente de la que no puedes dudar. De gran bagaje científico, o pongamos gran bagaje cultural o intelectual. Mira, en m i caso、mmm, que más me ha impresionado en los últimos años, y que nunca saldrá en cuarto milenio, lo v u e l t o aquí, pero nunca saldrá en cuarto milenio ni en milenio. Esto es una feliz d o No, a l t t a l Y no lo voy a sacar nunca. Ese sí que me dio miedo. Primero por la persona que era, y segundo por lo que pasó. Y a ver cómo puedo resumirlo. Pero en el fondo es para, que, para corroborar tu, tu pregunta, ¿no? Gente que, hombre, pues no te l o i m a g i n a s Vamos a llamarle un científico. Bueno, no sé. Vamos a llamarle una persona. Y como estas es muchas, ¿no? Quizás van a e s p e c t á c u l o、bueno, e s t o ocurrió hace. f u e en el 2012, ¿no? Marzo del 2012. Uf, ¿Cómo contarlo? Bueno, total. Una persona en un coche y está llegando a su domicilio. Y entonces es una persona de mente, no voy a decir cartesiana, como muchos habrá aquí, sino absolutamente científica. O sea, la vida. a a n a l No, ultra racional. Conozco mucha gente que tiene unos pensamientos sobre la vida muy concretos y cuando les pasa esto, porque el misterio, que yo no sé muy bien qué es, cuando le da la gana se aparece, pero cuando le da la gana y a quien menos se lo espera. O sea, yo puedo estar con 28 cámaras y con toda mi pasión y mi cada alzado esperando y no aparecer.、O、a mí me ha parecido en algunas ocasiones que luego lleguen con zamos, pero, bueno, bien, pero、eh, a veces, asombrosamente, a la persona que menos lo busca es cuando le aparece. Pero a mí esto me, me llegó muy fuerte, ¿no? Porque es un caso que dije, decidí con todo el equipo, y esto es verdad que no lo he contado y, y p o r qué no lo he vivido, no? Decidí con todo el equipo, esto、no、lo vamos a contar. Esto、no、lo vamos a contar, porque es muy fuerte, y tiene unas connotaciones criminales al final muy potentes. Total, este hombre está con su vehículo, vehículo de alta gama, está llegando a su casa. Son, es tarde, porque ha tenido que hacer precisamente un trabajo de índole científico en una emergencia. Y entonces,、uh, cerca de un desvío, observa una mujer. Una mujer que le da la impresión de que está huyendo o ha sido apareada, o algo ocurre que ya, que es otra、no、de las o s he preguntado antes, la persona sabe que está empezando a ocurrir algo que no es ordinario. Cuando ocurre el misterio y te, y te aparece el misterio, desde un poco antes, yo creo que no empieza s a v e r que eso. Lo llaman campana de irrealidad, no sé, como lo v a n a llamar a mi forma. s Pero al final, el testigo, sea un pastor, sea un piloto de caza, sea un científico, saben que está a punto de empezar a pasar algo. Que no tiene que ver con lo convencional de las cosas, ¿no? Total. Una mujer. Y se va acercando. Y entonces se da cuenta que la cara es. Es que es e x t r a l o ¿no? Lo que hablamos, ¿no? La fuerza que tiene la gente cuando, cuando ha visto lo que ha visto. La cara es de una enorme tristeza, de un enorme dolor, ¿no? De una enorme sensación de alguien que está sufriendo. Y lleva como un traje talar, o un traje blanco, pero como m u y、sí. r é p i c a ¿no? Exacto, pero muy recio, ¿no? Va pasando al lado del coche. ¿Qué hace esta mujer? Tres de la mañana, aquí. ¿Qué ¿Aquí ha ocurrido? ¿Algo? ¿O criminal? ¿O, o extraño? ¿O alguien está huyendo? ¿O hay un maltrato? Y él se queda así pensando. y Entonces, la cara, la expresión de la cara, los huesos de los ojos, las ojeras, la sensación, a él le produce ya un. En ese momento, aquel bien está. Hablo de un hombre ultracientífico que voy a decirte una cosa más. Se rellena mi programa. <risa> es un caso, es un caso. ¿Cómo llamaba? a m o sea, t de... ¿no? o s sea, e de... e Me e este vendemos, t o no sé cuánto. Pero, pero fíjate si el tipo d era o honrado que lo mantenía. O sea, es decir, mire, Ike, yo de verdad discutió con mi mujer porque ella te veía, yo no. Yo me quedaba en el punto pelota y la d i j bueno, bien, está bien, p s e r o bueno, hombre, se puede grabar y tal. Y me, y me dice, cuando alguien te habla, Maricruz, cuando los esquemas en los que se rige su vida se han roto, Esta mujer ha desaparecido, bien. Se queda mirando al, al panel del coche y el coche empieza a saltar de todas las luces, se apaga, por dentro el panel empieza a dar un código de que la temperatura va bajando, se queda a menos 5 grados, sale como una alarma cuando llega a ese nivel que muchos tienen en el coche de frío, y entonces mira por el retrovisor y la mujer está con los brazos en cruz detrás del coche a una distancia que no puede haber alcanzado. Y está como riendo. A、uh, este hombre entra en pánico. e No, t r a en n p á i c no, no. no... <risa> ...son las ya que están...、Uh, imaginaos esto, pues. En fin, en fin de i n v e s t i a c i ó n no o s v o y a d e c i r más, ¿no? Inimaginable. Ojalá, yo, yo, yo no sé lo que es, s ¿eh? Ni p o d r é decir nunca que eres un fantasma. Yo no sé si dicen los fantasmas. Yo solo sé que este tío no miente. Entonces,、si、queda, ¿qué ...se e d a q u haces? ¿Sales? ¿No sales? Hay dos mujeres, dos d r a g u e l t a s y entonces. Es un lugar bastante diáfano. Desaparece la mujer de atrás y vuelve a aparecer adelante otra vez.、Sí. Él sale en pánico, pasa por delante como si fuera aquello no lo、no、sé. Recupera, dejamos el control del coche. Sí sí, sí, sí, el coche vuelve en sí después de que la mujer de atrás desaparezca y entonces llega a su casa. Y es con tal crisis de pánico que habla con su mujer, está dándole vueltas, está que no sabe qué hacer. Y es la mujer la que decide con valentía de p r o y e c a Y él dice, como que voy a llamarle a este día. Que no, que no, que no, porque el caso lo tiene todo, ¿no? Es decir, el, el ultra escéptico. ¿Qué ocurre? Que a mí me da. Es más impresionante, porque da la impresión. Es que es un poco crudo, ¿no? e n o s a g e n n s e n o a n No hay l í n e a s por ahí, p e r o Tú me dices, ¿eh? Yo. Tampoco la gente ahora no tiene miedo de nada, yo creo, pero bueno. Esto... El comido ya hablaremos después de lo que sale en internet. Eso, eso, o, o exacto, o, o de los informativos. Bueno,、si me dejaron, bueno, no. es, verdad. es verdad que este caso es muy espectacular, ¿no? Porque él detecta como que. No sé, si esa mujer está herida o hay algo ahí que. Pero no quiero ser muy prolijo a los detalles, ¿no? Entonces, él entra en su casa, entra en pánico de la que se muerde en contacto con nosotros. ¿sí? Es tal el impacto que tiene, tal el terror que esta persona tiene, que、si、yo. Digo, oye, pues no sé, vamos a intentar ayudar, vamos a intentar salir. Y esto sí que nos va a h e n e r un andín, porque es normal. que es normal. Yo digo, ¿esto dónde o c u r r i d e s t o dónde o c u r r i d i g o joder, me e s t a con. Pero vale, no creo que tenga que ver con. Yo recordaba de niño, me puedo decir más nombres, un crimen terrible. Que ahora mismo en internet, creo que ni lo encuentras, porque se había cargo el caso, algunos periódicos, se queda ahí, ¿no? Y una mujer. Descuartizada. ¿no? Entonces,、uh, miro el punto y le vuelvo a decir, tú que eres científico, precisamente, dime exactamente el punto, por favor. No hablamos de un kilómetro, dos kilómetros, un metro, dos metros, aquí. Y digo, ¿aquí qué había antes? Había un vertedero, y en ese vertedero apareció esta mujer en tres trozos, con una mano y un guante, y yo empezo i a hilar y digo, ¿Tú sabes esta historia Bueno,、eh, ya casi lo van o sinceramente porque...、Sí. Pues, imaginaos <risa> imaginaos no pues, vamos a ver un poco de descompresión n o porque yo lo pasé muy mal no no lo extraño No, estamos hablando así n o Así como antes hablábamos de luz y de, y de cosas que son las que importa n o c o esto no es parte de, de, de, del mundo n ¿no? de la sombra nunca mejor dicho. mejor la sombra que está、uh, y s a b é i s lo que ocurre? Que es increíble. En ese lugar, hace ya muchos años, más de 10 años, apareció ese extraño crimen, vinculado a u n a s historias que no voy a contar porque son muy graves, ¿no? Pero, ahí va. ¿Y qué ocurre? Que、eh, indagamos, buscamos, y él mismo se puso a preguntar, y resulta que su propia mujer había conocido a personas, lo que s i p r o c u r r n o Que al final tenían que ver con esa familia. Luego, al tener una reunión con la hija de esta mujer asesinada, y le pregunta a él, oye, bueno, imagínate el impacto también, cómo entras con esto. Alina, y un conocimiento, y le dice, oye, tu madre cuando, cuando pasó esto, ¿no? que ni se menciona, claro, que una madre se muera puede ocurrir y es terrible, pero que una madre se descuartice quede con un. que te congelamos, es una historia muy terrible. Entonces, le dice. Le enterraron con una mortaja, con ¿no? un tipo de traje que es el mismo que la ha visto. ¿no? Hay un momento, y esto es mi palabra de honor, en que se produce una catarsis entre la, la, la amiga, la hija, la mujer y él, que cuando ve la foto de la mujer, bueno, se、si、desmaya, ¿no? Es decir, esta es la mujer que yo vi, con un aspecto, fijaos, de enorme tristeza, como alguien que va vagando eternamente por las sombras. Eh. Se redescubren cosas nuevas del caso, y yo e m p i e z o a ver que se complica porque vamos a meter un lío. Porque hay momentos en que tú no sé qué puedes aportar. El se, se va... resolvió en su momento se、si、llegó a saber no. ¿El se ha podido resolver después? Tampoco. No. No. Hay indicios, cosas, pero eso es lo d e d i c a d o ¿no? Y además hay momentos en que el investigador, como e s mi caso, no sabe muy bien qué vas a aportar. Dice, voy a generar solo a n g u s t i en esta familia, que está muy bien tocar un tema y hacer a la audiencia y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, ¿qué voy a aportar yo en esta historia? Resulta. Que en esa familia donde ocurre ese, ese hecho, la aparición del fantasma, entre comillas, vuelve a hacer que padre e hija se hablen, se cuenten ciertos secretos. Total, por acabar. Nosotros queremos dar un salto más, ¿vale? Y yo <coughs> digo, sé que hay un tipo, porque lo hay. Yo no vamos a ver, a yo no creo mucho en los videntes. No, perdón, sí, creo en la evidencia, pero no en los videntes.、Podemos、Estaba hablando de Andro Rey, q e s un manqueador. <risa> eso se han hecho artistas, han mucho, están haciendo mucho daño, porque realmente, realmente、sí. bueno, también tiene una cierta función de psicólogos, apaga fuego, si t d i r o n pero bueno, t o Es una cuestión probablemente personal, l ¿eh? O sea, yo soy el primero que luego me h a sorprendido. O sea, algunas personas que no son precisamente las que se anuncian, a mí sí me s o r p r e n d e r í a esta fue una de ellas.、Eh, yo conozco varias personas que puede que tengan ese don, que no sé tampoco lo que es. Pero q e digamos es como cuando tú ves un cuadro y tienes una sensibilidad para enamorarte de ese cuadro y e s a persona ve ese mismo cuadro de Goya, por ejemplo, un inventor favorito ya de aquí,、eh, sin duda alguna para mí, maestro de maestros, y está a tu lado y no ve nada. Chico, pues no sé. Hay gente que tiene una sensibilidad y hay gente que t i e n e menos. Y hay determinadas personas que parecen una sensibilidad extrema, que no siempre aciertan porque es absurdo, pero a mí yo te digo que ha habido personas que me han dejado perfecto. Ahí está. Había un tipo que vivía en Jerez, Que te puede d e c i r que su condición económico-social e r、mm, a rondado n la indigencia. O sea, alguien que no es acceder a Internet, prácticamente, es que no tenía ninguna forma humana de saber algo en un crimen provincial muy concreto en cierto sitio、mm, de cierta región de España. Era imposible. Y además yo me cercioré de que fuese imposible. Total, se puede a c a r n e a que a veces tienes esas ideas, que yo me quedo un poco así y digo, ¿tú crees que va a hacer esto? Es chica. Sí, claro. <risa> Deberías haberlo allá. La, la, la sensibilidad, ¿no? Y me dice, ¿por qué no mandamos a este chico allí? A ver qué ve. Y digo, mira, o sea, tenemos una familia t e r r o r i z a d a vamos a agregar, agregar mucho más Total, a mi n i a Total, aquí no lo mandamos. <risa> No, no, nunca lo conté. No no, no, no, no, eso no lo es, es muy todo, importante.、Eh. Quiero que lo registréis todo. s Ni nadie lo contó, ¿eh? Ni los principales. Fíjate qué bonito es esto porque ninguno de los principales protagonistas de esta historia de terror, nadie lo ha c o n t a d o Hay gente que piensa que igual la tele, no, ese cualquiera gana dinero, que hay que salir. Hay gente que mantiene sus secretos muy bien y h a s i d o e n ser, yo creo. Entonces, llega este hombre y esto sí tenía por n e los c e l o s de punta. Estoy viendo la charla, ¿verdad? Te r e s p i r a A ver, aquí no respira nadie. Ya, ya, ya. Chico, como... cuando tú te planteas, damos esa pequeña dosis de descompensión. Gracias. Pero sigue, por、ah, favor. Vale, vale. Entonces, mandamos al tipo Cádiz hasta este lugar. ¿Me permitirás que no le manda a la i d a Bueno, para que s a b e a su idea, l hombre nunca ha visto de Cádiz. O a buena persona. Entonces, cuando llega, están unos compañeros. Con la familia, en el lugar de los hechos, ¿no? Mejor dicho, en la casa de este científico. Y cuando llega el taxi, él no sabe nada, cuando, y os juro, o sea, no sé cómo decirlo, porque lo que llamo en televisión no es el presentador de televisión. Yo, mi vida es esto, es decir, yo quiero saber cómo vosotros. Se nota. Claro, entonces,、eh, yo no q u e a e n g a ñ a r e a mí mismo nunca. Me puedo equivocar, pero engañarme a mí mismo nunca. Entonces, yo digo, contadme todo, porque solo seguimos nosotros. Vía móvil. Era una cosa que no queríamos ni influenciar en absoluto, queríamos que fuese a s c é p t i c o Llega el vidente, entre comillas, en un taxi. Él no sabe q u dónde va. El taxista tiene el teléfono, tiene que ir. Él no conoce ni siquiera aparte del e q u i p o que está allí. ¿Y c u a n d o llega el taxista? ¿Me vas a permitir un poco descomprimir d e también? n s a l e y dice, p e r o qué es e s t e te i g o Que me trae aquí un tío que d i c e t e a e cojonada. El taxista, a <risa> Mi compañero Carlos, que está allí, que s a b e t o d a la historia, dice: ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? De un kilómetro para allá hay una señora de blanco parada, parada y que le ha hecho así. Se supone que ahora es cuando hablamos nosotros, pero sinceramente no me da a s r palabras.、Eh, que ella estaba, él lo ve. Os voy a decir más cosas, ¿eh? no muchas más, que no quiero otra noche.、Pues、para que veáis que a veces、no、me h guardado cosas ¿no? y que hay cosas que, que me encanta contar aquí. Van para allí, yo voy siguiendo todo e l tiempo real. El científico se imagina c o m o estaba. Ya, claro, el científico me decía, ¿y q u e es lo que has montado? ¿Cómo pero va? e l que me llamaba el v e n de moto, no sé cuánto, me dice, este ha mandado un tipo que sabe toda la historia, le han dado todos los datos, y ¿sabéis lo que pasa? Es que yo sé que no es así. Entonces, cuando van para el lugar, dice el científico, todavía un poco arrematado, dicen, i d oye, o oye, ve, ve. Vas a venir conmigo en el coche y no vas a decir el sitio exacto. Cuando van en el coche, todo esto está grabado, grabado, el hombre se pone porque lo pasó muy mal, ¿te acuerdas? Mírala, mírala, ahí está, ahí parada, ahí la veo. Y dice que tiene la mandíbula desencajada, como era real y no se sabía. La mandíbula estaba separada de él, por eso le daba e l rostro una expresión terrorífica. Eh, el científico ya no puede más. Mi compañero sigue detrás. Y cuando baja este hombre, que igual a este hombre le pones a prueba Cien veces más y no acierta ninguna, es decir, esto no es una ciencia. Esto no es, ah, c o m o este tío ve, oiga, todo el mundo tiene la dirección porque no, esto no es así. Coincidió en ese momento. Entonces, cuando se baja este hombre, para que se vea e a es una especie de da un campo de golf, sí solitario, pero. Es un sitio limpio, c n su u t i l i d Y cuando se queda así el hombre, cuando él todavía está viendo a la mujer, que él lo está viendo como una película, dice: h u e l e a basura, h u e l e a basura, h u e l e a basura. El hombre muy e m b u s t i a d o Eso era es el vertedero. Eso era es el vertedero hace 33 años. Hace 33 años. Y hace 25 es un campo de g o l p Él nunca ha estado ahí. Y él olía a basura. Él empezó a describir cómo muere esa mujer. Y se pone los pelos de punta. Porque esta gente entra en un estado que. Y entonces dice que está viendo algo y él se pone con la misma posición describiendo todo lo que le p a s ó a esa mujer. Y no quiero seguir, pero ese hombre dice: ¿dónde estuvo esa mujer? Y eso es, lo tenemos grabado. Y entonces mi compañero Carrancó dice: ¿y podrías decirnos? Y entonces él empieza a caminar, se mete en el coche, empieza a indicar, y a siete kilómetros de allí va a un sitio: la casa de la víctima. La casa donde realmente la cortaba, la tenía un congelador. Es decir, Y no vamos a seguir, ¿no? Pero, cuando tú te enfrentas a esto y lo vives y lo cuentas, porque yo sé que contar esto nos daba paso a una historia sin solución y como muy terrible. Uno se pregunta: ¿esta gente, si son fantasmas, espectros o como queréis llamarlos, qué quieren? Yo pienso a veces, según dicen los antiguos, que sabían mucho, que esa imagen es algo que se desaparece para decir algo, para que algo no se olvide. Y un resumo: en esa familia, que había muchos secretos. Y muchos secretos muy oscuros, padres e hijos empezaron a hablar y empezaron a resolver algunas cosas por a p a r e c i e n d o un fantasma. Y yo con eso me quedé, digo, si yo le、no、sé saco un reportaje, monto aquí la de l i o s hablo de no sé qué, que, que, con lo que os he contado, esto es un documental que no sé si Salvador Deluxe podría. <risa> no, pero, no, no, pero os quiero decir, esto sería la bomba porque, os repito, yo tengo eso、si、en mi casa, está grabado, todo esto que os cuento s está grabado. Entonces, yo me di cuenta en cierto momento, yo creo que antes era más s a n g u í n o y quizás seguro que era peor, yo lo hubiera sacado antes, como periodista. Yo creo que ya no, yo me siento que, que quiero hacer el bien, ¿no? Y entonces、eh, decidí que eso se quedaba en esa familia, que ese fantasma o lo que sea, se había aparecido una persona que tenía conexión con otra para acabar, acabar hablando con una familia que tenía cosas por resolver, r ¿no? Espérate que me gustado ver s e periodista, ¿qué tal? ¿Qué t a El destrozo terrible, tremendo, sin ningún tipo de. Porque, hombre, si n s t i g a c i ó n política, pues sí. Pero si es una familia con un oscuro pasado y vas a destrozar algo, es mucho mejor. Mucho más ético y además más estético. Y además te da credibilidad. Y a ti te hace dueño de un misterio y, en definitiva, aceptando esa otra realidad. Y realmente lo hemos podido compartir y vivir todos aquí impresionante. Voy a hacer un pequeño experimento. No se me había ocurrido, pero me gustaría. Eh, no sé si preguntaré algo o si también Iker puede preguntar algo, pero en este momento todos aquellos que estén en la sala que crean que en algún momento de su vida、eh, en algún momento, han podido tener algún contacto con algo anómalo, extraordinario,、mmm, no oficial y que crean que es un misterio, que le levanten la mano, por favor. w w o ¿Cómo al... ¿Cómo al... ¿Cómo al pues el、no、sé si no、sí, sí, sí. pues、¿Cómo se ve ahí la c la... la... estadística? r a n e muy i n t e e r Seguramente a n t s e esto es、eh, transportable a toda la sociedad. ¿Y alguno s que hay por ahí que ha tenido contacto con el e s t e r i、no, o r sea,、bueno, no se a g u a n d a d o la mano? Claro, claro, claro. Yo tengo una teoría que es comúnmente aceptada, yo creo que ya por la ciencia también y por todos los que de alguna forma respiramos un poco en esta extraña tribu. Y es la teoría de la entregación.、Sí. Vamos a hablar de Belchite ahora, porque lo tenemos e n、sí. t r e a d o A mí me impresionaba. ¿no? Me i m p r e s i o n b c e o que f e r a n d a que habló con nosotros esa, esa noche allí, me llamó、no, por el proyecto que estaba el teroe. Estoy en Belchite, me dijo. Esto es absolutamente alucinante. Después vi e l programa. Y dos o tres semanas después me fui. Hay que colarse por una valla porque estaba ya, y o m e p o n é y hemos vuelto. En mi c a s a somos partidarios de ese viejo vechita tan fantástico. Eso es una joya de la humanidad. Pero ahí hubo, como en tantos otros sitios, donde esa <coughs> energía pervive dolor, angustia, sufrimiento, muerte, desesperación. Y creo que como somos energía y la energía ni se crea ni se destruye, ni se transforma, se transmuta en eso que se queda ahí. Probablemente las personas como tú que tienen tanta energía, tú te vas a quedar, pues, aunque te vayas <risa> aquí en esa t pared, en <risa> donde tiene años, <risa> estará i t e Pero cuéntame, <risa> por favor, porque y o sé que ves en, en Aragón de Chipes algo muy nuestro, tu propia experiencia, tu propia percepción de ese lugar espantoso y terrible, que sería un magnífico museo internacional sobre la guerra, a punto ya de paso. Sobre la guerra y con un eso del misterio, ¿no? No te n i e n e s que rechazarlo más nada, que es lo que. Que luego mucha gente irá a verlo en la guerra y te aseguro que el lugar que visitado será el e p i c e n t o O sea, que eso nos atrae porque no sabemos cosas. Hay aquí una gente, q u r e a l i a e he encontrado con un viejo amigo de muchos años de correría, de mi buen colega a n g e l Bioncos, que está por ahí, que, bueno, o é l fue? El primero que me. Qué casualidad, ¿no? El primero que ha hablado del chiste en mi vida fue a n g e l Bioncos. Yo no conocía mucho el tema. Y es más, he tardado, por algo sereno, mucho tiempo hasta estar en el, el chiste realmente investigando. Así como otros lugares. Pero en el chiste pasaron bastantes años. n o Y hicimos una investigación, que ahora no está embarazada, madre mía que me decía, ¿dónde? O sea, no, si n es lo de d e c i en el cerebro de producción, pero tú, hija mía, con siete d o c meses, de, ¿qué haces aquí? No, si es de noche. de noche que llovía, además. Sí, sí, sí. Y ese fue mi primer gran impacto con el chiste, de verdad. Había estado en alguna ocasión, pero de paso prácticamente, es decir, no investigando, no a ni un letro. Y me impresionó muchísimo. ¿sí? Empezamos por eso una. una Campaña de c u a r t o Milenio desde el c h i s t e Y. ¿cómo decirte? Para mí todo eso está envuelto. Es que es difícil de explicar, ¿no? Por, porque por desgracia en la tierra, en Aragón, en cualquier sitio, tendríamos muchos sitios. Aragón es una tierra trufada. Hablamos de a r a m o n t e de las Paules.、Claro, le... Hablamos de sitios incluso que están aquí, cerca que l o sabes, Carmen, que no lo quieren contar, pero también lo tienen. Pero aquí al lado. Sí. No se puede contar muchas veces porque sí, los sí, propios、sí, protagonistas、sí. no lo quieren manifestar、sí. y hay que respetarlo. Pero estamos rodeados por, por enormes enigmas. Pero en este caso, fíjate, yo también digo, el lugar de dolor, porque e l ser humano siempre ha sido un l o b o para el hombre, se ha matado a lo largo de toda la historia, y toda España está llena de lugares, y dices, ¿por qué aquí sí y aquí no? Quizá por lo de Belchite s fue tan tremendo y bidireccional, digamos. Yo creo que ahí al final el horror fue. Un horror que yo no me quiero meter en camisa once balas, pero creo que el horror auténtico ni sabe al final de ideología, ni sabe al final de nada, y al final es el horror, no por una cuestión o、no、por otra. Me imagino a esas madres de Belchite con sus niños, me imagino tantas cosas, ¿no? me impresionó mucho. Pero fíjate, me impresionó sobre todo、eh, las personas que habían sacado las voces donde supuestamente aparecen sonidos n o de Belchite, me impresionaron mucho, sinceramente. Volví con estos investigadores y e n lo que hablamos, ¿no? Llevaban, se cumplían 25 años que cuando ellos en una experiencia, en c a m b i el Aldo, si no me equivoco,、eh, hacen esas grabaciones. Pues es lo bonito de la investigación, y lo hablaba yo con m i c o Levángel hace poco. Mira, yo no sé qué tiene el misterio, os lo juro, no sé qué tiene, pero tú volvías a hablar con esta persona en b e l c h i t e habían pasado 25 años, la vida era completamente diferente, se le ponían los pelos de punta y se le ponía la carne de gallina. Volvía a ser aquel que estaba investigando en aquel momento. Cuando en la vida se nos aparece n misterio s n o olvidas, jamás. Y puedes, y es lo que tú decías antes, Muchas personas que van al cuarto milenio, da igual que haya una pantalla de televisión, da igual que sea una pantalla de operador, me da lo mismo, hay algo que traspasa, hay algo que traspasa, y es la gente que cuenta la verdad. Y luego, como, como estamos acostumbrados, sí, sí. A, campo, claro, a ver máscaras, estamos acostumbrados a ver gente que dice lo que dicen otros, que leen lo que ponen otros, hay una lejanía. Entonces, en el Belchite tuvo una experiencia muy fuerte, sobre todo una persona de lipo, e q u e hicimos una experiencia de dejarle solo. En la. En fin. Es mala gente a veces. Sí. ¿sí? O sea, Oye, que aquí nos quedaríamos solo s en la n o c h el e 87.、No. A los demás、no. jóvenes、no. tiene que c u r t i r s e ¿eh? Oye, dice j el poeta, l y y o si tú supieras lo que. Bueno, entonces dijimos, Javi Bred Campos se va a quedar allí.、Eh... Sí, sí. En una de las iglesias, no recuerdo la misma cual, sí, yo creo que sea Miguel,、eh, todo cerrado, nosotros en otro extremo. Y era la primera vez que hacíamos eso, recuerdo, ¿no? No habíamos hecho n o una h i s t o r i a de este tipo, que luego es muy, voy a decir cansino, pero que habitualmente no pasa nada. Mucha gente dice, no, hay programas donde pasa todo el rato, digo, bueno, pues, pues lo que tú quieras. Yo lo que te digo es que yo hago honestamente mi trabajo y si no pasa nada, como el 99% de veces, e 97, yo lo voy a decir, porque quiero investigar como tú. Entonces, aquel día sí pasó algo. Estaba Javier y pasaron más cosas, de esas que tampoco podemos contar a veces, pero bueno. Fue un pelchito, Carmen podría contar también.、Eh, Javi se queda solo. Y en cierto momento de la noche, en absoluto aislamiento, solo vigilado por varias cámaras de infrarrojos, dice: Oye, pues, estoy viendo la luz, estoy por aquí y tal. Y nosotros pensando: Bueno, este chico está nervioso, este chico está a o n r i l l o m a d o mi compañero. Estaba Sergio, ¿no? Carmen, pues, tengo una memoria malísima, va todo. Eh, yo y estaba s i e m e r e Este chico, este chico no vale. Este chico no vale. Y yo que sí, joder, que sí, que vale. Bueno, y entonces tú empiezas a ver que de verdad, yo estaba con el w o l k i e que de verdad e m p i e z a a ver angustia. Y yo no sé cómo se mide eso c o r q u e no es científico, pero cuando alguien está hablando n o r m a l y ya hay angustia de verdad. Pero puede ser un fenómeno de sugestión. Es decir, que si uno sí, quiere ser, pasar ¿no? miedo,、sí. termina por pasar miedo. a l a d a que se vaya inyectando sí, la r e n a l i d a d Pero pues, es, es, verdad, es verdad que Javi venía con mucha experiencia, y había estado en muchos sitios. Y es más, como llegamos al chique de Dí y demás, tampoco impresionaba. Sí impresiona, pero、mm, desde luego no es el mejor lugar en el que estaba, ¿no? ni mucho menos. Y entonces te ocurrió que en cierto momento empieza a decir, oye, habéis entrado, hay alguien más aquí, pero c o una naturalidad y una verdad, digo, pero, Y entonces a i e í me cuenta, y le marcó muchísimo. O sea, él, él es otra persona desde entonces, que en e s e iglesia de derechite, en mitad, después de ese farol, o de esa luz que e vaporó, había una figura, no muy alta, que le parecía un niño, ¿no? Un niño que entraba, que se quedaba de pie, y que luego desaparecía, ¿no? Eh, cuando llegamos nosotros, él estaba casi entrando en la fase un poco de pánico. ¿eh? Y luego investigando sobre ese sitio concreto, esa parte completa de la iglesia, aquí ya puedo decir, es lo que nosotros nos han dicho los investigadores, que yo no lo sé, es que allí se acumulaban, en una parte muy completa de la barra, ¿no? los niños, ¿no? Los niños muertos、eh, en esa contienda, ¿no? Y nos quedamos muy impresionados. Y luego él, como investigador, Que ha estado en muchos sitios, siempre ha recordado el chiste como ese primer encuentro. Vamos a llamarlo comunión, ¿vale? O sea, el investigador puede ver cosas, todo lo u e va pero hay un día en tu vida, si lo persigues, yo creo, que se produce esa comunión imposible, ¿no? Y tú sabes que tu vida se ha resquebrajado como l e p a s c e s t e científico. Y no tiene por qué ser malo, ¿eh? Un poco Esa terror e de condiciones por v es de una búsqueda una... esa inquietud te, ya te determina te el resto de tu existencia.、Total. Yo estoy por irme de becaria sin ver ni t o p o r supuesto No, de verdad, no n o、no、estoy bromeando, me encantaría tener la posibilidad de tocar, aunque sea un poco de lejos. Algo de lo que estamos comentando. Yo confieso que ha habido algunos momentos, yo soy una persona racional, ¿eh? es decir, yo trabajo con el célebre principio de incertidumbre, lo pongo todo en solfa, hay cosas que me impresionan, cuando noto esa verdad, que en ese momento se está manifestando con una pulsión tremenda.、Sí. En ese momento s í Pero e s q u e n o confesar que ha habido dos o tres episodios en los cuales la propia Guardia Civil, que hay que descubrirse o de más o menos e t i c o r n i o Gentes curtidas, hombres g r a v i o s muchos d i e l o s muy mayores ya, con mucha experiencia con criminales, asesinos, delincuentes, d i c e n e visto esto y lo f i r m a n、sí, sí. Y cuando lees lo que han visto dices,、mmm, bueno,、eh, no, no sabes qué decir ni qué pensar, porque uno puede t e n e r una alucinación. Un día de extrema fatiga, tú puedes ver muchas cosas. Pero que n u e v a guardias civiles firmen un documento en el que explican una serie de hechos absolutamente. Horrorosos、sí. e inexplicables.、Sí. Bueno, ¿a ti también te impresiona cuando son, digamos, las fuerzas del orden? Un lo, un, por ejemplo, este comandante que, que ve una nave en los Andes, y, en un destacamento. Y... Ah, l h o m e que te m u c h el c o m a n a Me impresionó porque、sí. era un hombre que tenía t o d a la verdad, verdad. Era, es, es verdad. que estaba diciendo la verdad. Tú te das cuenta、sí. de que e s t á diciendo la verdad. Este hombre que le que... llaman por el móvil y está viendo cómo sus soldados, e s t á escuchando, mejor ¿no? dicho, en tiempo real, están disparando una cosa. Que no sabía. Y dio r d e después de la disparar a、sí, los m a l s porque la cosa que estaba v i e n d o e r o n como dos estadios. Exactamente, exactamente. e c ó o f con eso? Es、sí, que hay con mucha、eso. información, y en nuestro país hay mucha, de fuerzas de seguridad del Estado. Y. Hacer、no、mucho tiempo, q u e z a n t o este borde de cuarto milenio, me permitieron estar en ciertos archivos del frente del aire. He de decir que se portaron muy bien. ¿Y entonces qué pasa? Que yo detecto que lo que antes era hostilidad, lo que antes era, eh, tú, aquí no pasas ni, ni vamos. Pues que resulta que el comandante, el general, el gran, sigue el programa. Entonces tú dices, a esta gente la hemos metido en el redil, en el buen sentido, porque tampoco damos nada por hecho, y el surtido de cuarto m i n e n i o pienso, es muy amplio, no es solo un programa de miedo, q e eso es n la actualidad. ¿no? Entonces así puedes ir tirando. Y tú das cuenta de que muchos te dicen, ay,、ah, s、si、yo te pudiera contar. ¿no? Por ejemplo, había un caso impresionante, dentro de Jaco s o t r e m e n d o ¡Claro, claro! De... Mira, había uno, viene un un general. ¿Qué? Son personas curtidas, vuelvo a repetirlo. ¿eh? No、son ¿Por qué van a ir c o eso?、Esto? No son adolescentes fantasiosos, que también podríamos hablar de los p e r s o n i o s encadenados con la adolescencia, dentro y fuera de casa. ¿Y por qué cuentas? ¿Por ¿Por ¿Por qué?、No、sé si, si se la juega, si, si cuando tú cuentas esto, normalmente te digo que estás como una tarambana y ¿qué te van a decir? Solo hay una cosa más fuerte que ese temor, que es cuando es verdad, de verdad, cuando te produce una angustia tremenda. Y como tú tienes que descomprimir y contarlo. Porque es como en la necesidad interior. Yo pienso, y esto igual es más, que el misterio se presenta a quien sea para que se siga transmitiendo esa historia que viene desde el principio de la humanidad. n o Para que eso no muera y siga habiendo gente que mantiene viva esa, esa relación casi oral. A mí me decía, un g e r a yo estaba buscando un tema de ONIS muy, muy interesante, más que ONIS, del disparo, del amenazamiento de una figura dentro de la base de t a r a b e r a Real en Extremadura que tiene un expediente gordísimo. Y cuya historia seguí tanto, tanto, claro, me obsesionó tanto, tanto, tanto, que, que hice un libro sobre esa historia h e ya muchos años, ¿no? Me pasé tres años a e s otro misterio del misterio. Tened cuidado también, porque yo me pasé tres años obsesionado, tienes pesadillas, tienes casi visiones, la sugestión también es importante, pero estás viendo a gente que le está contando cosas que es increíble, ¿no? Y aquellas personas habían disparado a alguien y luego habían sido ingresadas en coma. Después de estar cerca de esa figura, que por cierto era una persona cruce, una figura con los brazos extendidos. Pero esto pasa una noche del 12 de noviembre del 76 en Caballera Real. Te disparan, m á s d e c 0 0 balas.、Uh, no lo hacen nada. Se produce un alarma general y esos disparos, por el miedo que hay, afectan a dos vehículos c i v i l e s Nunca se supo esto.、Uh, bueno, en fin, había personas dentro de los coches que no tenían que ir ahí ni en compañía de q u i tenían que ir. y fueron disparados a punto de ser、eh, asesinados, ¿no? No asesinados, pero muertos por un accidente. Es,、eh, yo seguí la historia de esos soldados que los v o l v í ó a juntar 25 años después. Mira, si tú ves, porque los separaron, no volvieron a coincidir, si tú ves a los dos soldados que habían disparado a esa figura, ¿cuánto sé? A ver, a ver, a ver un momento, hacemos un café. <risa> No, no son señales, ¿no? Vamos a <risa> p o e r c a l i n t e s t o y hablando de t a l a v e a q u e de...、Oh, he t e n i d o pesadillas terroríficas en este caso.、Eh, pero la vida de esas personas era para un libro de verdadero un libro sobre cómo te cambia la vida, cómo ya no puedes ver nada igual, cómo nadie te comprende y cómo mientras tú no lo sabes, hay un expediente de no sé cuántas páginas con los sellos, los generales, la documentación. Un hecho insólito. n o Entonces, yo estaba investigando todo esto. e s una historia muy larga de lo que pasó con ese soldado. Le grabaron, estuvieron、pues, l a su inteligencia, le grabaron un estado de hipnosis que duró 13 días en coma. Están todas las investigaciones. Y uno de los momentos más fuertes de, de, de mi vida como ¿no? investigador es o cuando él me da permiso, 25 años después, para saber qué le hicieron en el hospital del aire. Entonces, yo voy al hospital del aire. Y lo primero que me dicen es que ese hombre nunca estaba interesado, no consta. Entonces uno se queda pensativo diciendo: ¿Cómo que no consta si yo hablo con el doctor que lo atendió? ¿Qué pasa aquí? No consta, no consta. Bueno, total. Una enfermera muy amable me dijo: hombre, aquello un código y puede estar aquí. Y efectivamente estaba lo que llamaban el archivo B, zona, que se encargaba de psiquiatría. Porque, claro, decían: este hombre le ha pasado algo. Estaban unos archivos y en unos informes sobre trece días de declaraciones, pensando, e ¿eh? hablando h en trance o algo parecido, siendo grabado porque viene de Badajoz a la Verdad Real, donde han vivido algo tan imposible, tan rocambolesco, y que nadie se va a creer, c u a n d o que han disparado cien balas a una figura en la zona de combustibles, ojo, en el año 76, ¿eh? en plena época de inicio de la transición, en un estado de excepción brutal y de extensión, y dispararon a los vehículos y vieron esto. Bien, cuando llego a la carpeta, Donde efectivamente está ese nombre, ¿eh? José Manuel Trejo Chacón, y yo, como el que estaba tocando de brillar, os lo juro, o sea, digo, primero, si tú buscas、sí. y llegas a l hospital de B, te van a decir, para mí fue una enseñanza, que aquí no ha habido nadie con ese nombre, solo la enfermera de dentro de determinada planta es capaz de conducirme a estos archivos. Y cuando voy a los archivos, que yo creo que cuando volví, Carmen me dijo, ¿pero qué has visto?、Y、yo no, no, no, no he visto nada. Pero he visto lo más, de lo más impresionante que me ha pasado. a b r e el archivador, está la carpeta anterior, está el expediente de después, y han arrancado la carpeta del guajo. n o Que fue la primera vez que yo dije: ¿Cuándo ocurrió esto? Parecía reciente. ¿A alguien no le interesa lo que yo estoy investigando? Total, luego vas al ejército del aire y te encuentras con gente que ha cambiado su perspectiva. n o Ya no existe, yo creo, esa cerrazón, esa censura. Y como te digo, los generales me contaban cosas. 全ての人間が増えたらどうだろう どうしても、私たちの人生を r るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人生を守るために、私たちの人るために、私たちの人るために、私たを守るために、私たちの人生をるために、私たちの人生るために、私たちの人生を守るたるために、の人生を守の人生を守るの人生を守るたの人生を守るたを守るために、たちのを守るためるために、私たちの人生を守るたに、私たちの人生を守るた Esta r u m o r o l o g í a que la verdad explicada a gentes adultas, que lo somos. Totalmente. Lo que ocurre es que es una dinámica de años y hay algo que pasa. Muchas personas aquí, incluso, creerán que, yo pienso, las fuerzas de seguridad, los americanos, saben más que nosotros. En mi opinión, saben lo mismo que nosotros. Lo mismo. No, no, es que tienen, para mí, ¿eh? es u n opinión personal, que seguro que no es la de muchos colegas míos. Yo creo que saben menos que nosotros. Pero c u a n d o tú vigiles el espacio de tu país, a no saber es complicado. Cuando tú te encargas de la seguridad de un país y del bienestar de sus habitantes, no saber por qué aparece dentro del perímetro una、no、base real, eso es complicado. Cuando en las Bardenas Reales de Navarra, muy cerca de Aragón ya, aterrizan dos plataformas del tamaño de un estadio que no tienen、eh, ventanillas. Que son rojas por dentro, que parecen latir, por cierto, pulsar, cuando queda una huella. Cuando yo he publicado los informes de defensa del e j r c t o del aire, que confiscaron las cámaras de los propios soldados, muchos de pueblos de Aragón, como Tauste y e j é r c i t o s Caballeros.、Eh, cuando tuve esos soldados que les dijeron que habían visto la luna, o sea, yo les llevé a los soldados de la orden real, que hasta l d e v a b a un siglo, les llevé lo que el ejército decía que no se había visto. Y mire, si ves las expresiones, Porque había gente que había sido militar y que había servido a su patria, ¿no? Y dice, dicen esto de mí. La luna, una fase de la luna, como la acabamos de tener dentro de poco, fase de sangre, digamos, digamos pues deja huella, que tampoco sé muy bien por q u e alguien viene del espacio y se viene del espacio, pero no lo sé, y deja huella, que tampoco lo tiene muy bien. Es como si hubiera algo mucho más mágico que nos deja un mensaje. Bueno, deja una huella, se perimetra el, el entorno, se llama. Y todo eso está publicado en los informes. Pues si ves la cara de esa gente, ¿por qué?、No? ¿Por n o qué dejar el e ridículo? Mira, el último caso es el 95 militares ¿eh? españoles de caza. Yo tengo buenos amigos militares españoles de caza y tengo la fortuna y orgullo de que alguno de ellos, como Zarato Cámara, colabore con el programa. Un comandante, coronel, piloto de caza, colabora con un programa de misterio. Yo digo, algo estamos logrando. Bueno, pues el Persiginovni, u el Persiginovni u sobre el Mediterráneo español. Un informe, eso、pues、hay que tener,、eh, lo que hay que tener, sí, sí, y él solo en su carlinga. O sea, yo... Pero fíjate, un compañero suyo, y se ríe, un compañero suyo en 95, sobre la vertical de Jerez, de otra cosa, que yo no sé lo que es, pero sé qué pasa. Otra especie de medialuna,、uh, también, ¿no? Como si tuviera dentro una luz que no se parece a ningún objeto aéreo que nosotros colocamos, que vuelve diferente, que hace movimientos que nadie、no、sabe lo que es. Y entonces lo persigue. Y está el informe, el informe de nuestro Ministerio de Defensa, Efecto del Aire, y se ve lo que le concluyen. Imagínate, un globo sonda, un globo antesférico. Un helicóptero de la vuelta a Andalucía. No, no, pero eso está por escrito. Entonces, ¿Qué e、no、tiene sentido、claro. pero no ¿por q u necesidad tienen de hacer ese ridículo tan p a t é t i c o u r、pues、r o、no、s a n o e s c a b o t e á n d o l e a la gente cosas que, oiga, mire, no sabemos? Pues déjase, no sabemos, pero no hagamos pedo ridículo, digo, no s a b e s muchas cosas. También podría ser un cerebro atmosférico que enseñara que identificamos ahora. No hay por qué a c h a c a r l o todo al más allá. no Hay no. muchos mundos, escribió p o l i o l i pero están todos en este. Y hay muchas más cosas que podrá explicar, como he dicho, la ciencia dentro de no demasiado de tiempo, quizás. Pero me parece que nos trata un poco como avizantes, y eso resulta un poco cabreado. p e r un ¿no? poco de humor. ¿Eh? Yo creo que los poderes, entre comillas, están acostumbrados a darnos soluciones. Cuando no hay solución, que yo no estoy diciendo que sean extraterrestres que vienen, que puede ser, no, no, no sé por qué no. O igual,、bueno, es otra cosa que ni entendemos, no t r t a m o s de entender. Pero lo que yo he notado es que a determinados poderes, sea en América, sea en España, sea en Rusia, me da igual, les cuesta mucho decir, oiga, no sabemos. Eso me lo decía un general Dulce Espejo, me dice, mire usted, apareció en Canarias una cosa impresionante, redonda, saliendo del mar. Oye, en Canarias aparecen muchísimas cosas, a yo tengo、sí. un poco de celos con Canarias.、Sí, sí, s Por lo menos apareció. s asoman y todos los días. No tanto, dos a s o m m a o s l o s a l o s no, sé si hay muchas hay n i e b l a s no, e no, a no, r a no, c o va mal, ¿eh? no, no, no, no, e no, c no, a a r i no, no, no, no, c no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n e no, no, no, no, no, e o no, no, no, no, no, no, no, no, c o no, no, no, no, no, no, no, n a no, n a no, no, no, no, no, no, no, no, n a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, g o no, no, no, no, n l no, La g e n t e puede p e n s a r que e s t o es p e r i o d i s m o o que e s t o es f i c c i ó n Pero si uno va c u a n d o le p r e g u n t a n n o sabéis que existen? Oye, yo no sé lo que son, pero vete al ejército del aire, que puedes ir, cualquiera de ustedes puede ir, y vea usted los expedientes, dos mil expedientes OVNI, ejército del aire. Y me preguntan compañeros de la prensa, ¿pero existen? Joder, pues vete y, y mira, si mi ejército y mi defensa y mi país d i c e que existen, los OVNI existen. Ahora lo que no sé es qué hay detrás de eso. Ahora es suficientemente raro para que siga sin saberse. Y ocurren casos como este de Canarias, el redondel con los humanoides, Y el Gerardo del Tejo decía, mira, ¿sabes por qué estoy muy m o l e s t o Yo, ¿por qué? Me dice, porque es muy difícil hacer un informe en el que pongamos, no sé, no sé, no sé. Hoy estamos saliendo muchas cosas y tenemos que ir despidiendo la tortuga ya. Quiero、no. agradeceros ya, pero a ver, tampoco se trata de explotar en demasía e l pobre invitado que tendrá que relajarse un poco. Quiero pedirles disculpas a los que estáis de pie. He intentado que saliera en otro salón. Para d o r a r os acomodo, porque a mí me duele que esté i s de pie. Pero no lo he conseguido porque hay otro arte, y bueno. Lo único que se me ocurre es: si alguien tiene alguna pregunta, o tiene alguna, algún hecho que narrar, que de pie a l g una historia. ¿Quién tiene una historia? ¿Tú, aquí, aquí e s t á q u i e r e s contarla? A ver. Te voy a tener que traducir yo porque no hay micrófono. O subes aquí y utilizas el mío. Hoy nuestro técnico te da ahora voz, voz y voto. Adelante.、Vale. Pues、quería hacer una pregunta a Iker, que igual que con los programas de radio y televisión, pues ya poco a poco hemos ido sabiendo cuáles son un poco tus tu puntos fuertes, lo que más te gusta, lo que más te apasiona. Dentro están、pues, seguramente las cuevas y los visitantes. ¿no? Yo le quería preguntar a Iker,、eh, si tuviera la opción o bien de ver a esa primera persona que, que pintó los bisontes en Altamira, o bien la opción de subirse a una. c u m o una nave, y como、oh, que buena pregunta, muy buena. Va、eh, a sorprender. Yo prefería estar en Altamira porque,、eh, claro, es que era bueno. Contesto en un minuto si puedo, porque es que si no, no. Mira que estaba pensando en Altamira y g o vi a q u e n、no、habló de Altamira. c a r o me dice, pero ¿cómo eres tan fel, man? Y los oyentes también, ¿eh? pero m i r a no c r e e no c r e e Lo cuento muy rápido, ¿por qué no? Se lo contaba a Ángel Bionco precisamente antes. En、eh, el año 2008,、eh, cuando yo con 9 años fui con mis padres a la camisa. A、ah, los que nos llevaban a todos los niños vascos y las niñas me dejaron e n e l autobús. Sí, a mí se me dejaron entrar. Y, y te tupabas en una r o c a、sí, sí, sí. y después, bueno, luego se cerró y andas a volver a reabrir. Yo tenía en la m e n t a ese no, ¿no? No se podía ir el día. Y dije, jojo,、no, yo, v l v e r al c a m i n a p o l v e r al c a m i n a Muchas personas me d e n c l a n ¿por qué al c a m i n a O sea, en, que tú has estado, hemos estado en muchos países, en muchos lugares del misterio. ¿Por qué? Bueno, en el 2008 conseguí eso. Revilla, el presidente de Cantabria, expresidente de Cantabria, me decía, ¿y qué? é l i s t a p a d e r o entrado, no sé qué, no te pegues! Y digo, mira, y otra cosa no, pero tozudo, tengo voz aragonesa, o sea, tozudo, soy. Y digo, yo dentro de Altamira, o sea,、de... y no sé qué pasó, que estuve cerca, tampoco mucho tiempo, como dos horas y media aproximadamente, dentro de Altamira, a solas, a oscuras, y entonces yo tuve ahí la experiencia más fuerte que tuve en mi vida. Sin n i n g ú n bueno, nación es mi hija, n o pero bueno, yo, yo las equiparo, y es más, creo que son esas cosas que merecen la pena la vida. ¿no? Yo entro en Altamira a y me, me da mucha rabia entrar sin el conocimiento que creo que tengo ahora, porque he podido, con mi sacrificada mujer, en este caso, en que se lo estoy muy bien, estar ocho meses bajo tierra grabando cuevas rupestres. n o Lo mejor que he hecho en mi vida en televisión, la gente no es a s el público, que es sabio, pero no es así para apreciar, ¿no? es un documental que hicimos. De dos horas de c i n t u r a rupestre, para mí lo mejor que yo he hecho y seguramente que haré. Y los directivos de televisión me decían: ¿Cómo?、Eh, ¿Un documental de dos horas? Sí, ¿de arte rupestre? Sí, sabíamos que estabas loco, tío, pero tanto no Me, esperas, ¿eh? me empujaba eso, ¿no? Porque lo que viví en el Tamira, luego lo que hicieron en julio, estábamos probando conmigo, el d e t a d e l l e en julio, la madrugada, en fin, ya sabéis. Pero es el trabajo que más cariño le tengo, el que ha cambiado mi vida de raíz. Yo entré en aquella cueva, cada uno tendrá su propia visión de la cueva, las cuevas cambiaron mi alma, mi vida. Yo intuí en esa oscuridad del Tamira que había algo que era maravilloso, yo no sé cómo llamarlo. Luz primigenia, no lo sé. Lo que, lo que ordena la realidad. Lo que está detrás de lo que todos creemos que es la realidad. Lo más poderoso, c o que u puede llamar quizás el relojero cósmico, no lo sé. Es una cuestión de religiones, aunque en esa cueva nacieron en otras como esta s las religiones. Fue el primer lugar donde el hombre dio un salto impresionante para convertirse en otra cosa. Y es un salto que nadie n o ha explicado porque nadie lo sabe. Fue un momento donde unas rayas se convirtieron en otra realidad, que era la forma del arte, que es. Lo más impresionante que yo he conocido. Y fue el lugar donde surgieron los mitos, los ritos, la magia, la primera religión. En aquellas horas en Altamira, que para mí fueron como un viaje, yo iba con cierta música. Yo soy enamorado de los que siguen con la radio. Para mí la música no es no es, na, no es porque sí, no es para decorar. Como el arte antiguo no era para decorar, como es ahora. El arte tenía un poder. Y estuve esas horas que d i r e c toda Altamira antes de dejarme. Me dice, pero s a c r i f i c o Te dejo entrar aquí, vas a entrar con esta música. Digo, si tú supieras, esta música, la música, creo que es el arte más excepcional, uno de los más excepcionales, te permite casi estar en un estado de, de conciencia. Yo en aquel momento sentí cosas que no sé, os digo, ni vertebrar. O sea, mi lenguaje no llega a poder expresar lo que otros también han vivido, pero que yo viví personalmente. Y cuando salí del agua de Altamira, Maricruz, cuando salí del grupo de Altamira, había entrado el en Perjimenez del periodista, el niño entusiasta, el niño que se ha pasado toda la vida creyendo en su sueño de locura, absolutamente. Porque siempre, es increíble, ¿no?, dedicarse a estas cosas y hacerlo con toda la pasión. Y entró ese periodista, y yo siempre me he querido mover el mundo, mostrar al mundo la realidad, y de aquella caverna salió otra persona, otro individuo, que soy yo. Y en aquel instante, ahí dentro, sentí ciertas cosas impresionantes que me han dado un sentido mucho más positivo de la vida, e n toda e alcantilan. Que todo tiene un porqué, aunque a veces sean porqués inexplicables. Y en aquellos segundos que yo vi eso y que no puedo explicar porque entra dentro de lo inefable, de lo no expresable, de lo que está mucho más allá del lenguaje, salí tan lleno de, de energía, tan lleno de alma, tan lleno. Como s、si、a alguien ahí dentro me hubiese dicho. Tú tienes que seguir. Puedes ser、no、armesánico, yo lo sé. Con esta m i s i ó n de qué? Pues de esto. De r e b a c t a r a la de gente. Conocimiento. Claro, lectura. Pero sobre todo, que la gente no pierda la emoción, el entusiasmo. Mi palabra p a r el f e r i z de que aprendí un poco en esa experiencia, es entusiasmo, e n t e o s cerca de Dios, de la divinidad, de la luz, de lo que ustedes quieran. Esto n es cuestión de, de, de religiones, es antes de la religión. Por eso te digo. Que para mí ese e g o i s m o de fuego en l a vida fue tan impresionante que luego he viajado por el mundo buscando algo parecido. Algo parecido. Y, y anhelo encontrar algo parecido. Y explicarme por qué somos como somos, por qué somos nosotros, por qué nuestra vida es tan increíble, por qué mucha gente pasa por la vida sin ser consciente de lo que es la vida. Y cuando llega e l final de la vida dice: ¿para qué he vivido? Estamos en una maravilla inmensa que se resume. En la hoja de un árbol, en tu propia mano, en tus glóbulos rojos, en la sonrisa de un niño, en un montón de cosas que son mucho más misteriosas y tienen cierto orden, y nadie se pregunta por ellas. El misterio es lo c u r o no es el fantasma. El fantasma, la aparición, el ovni, para mí no dejan de ser señales que te están diciendo, oye, hay una realidad velada, no lo conoces todo. Tú te crees y conoces todo, ya h c e s c a s o de los que dicen que conoces todo. Como os he dicho antes, cuanto más conozco al hombre, más conscientes soy de que sabemos un poco. q u e l l a experiencia fue algo tan increíble y me dicen, oye, ¿lo que viste? Pues、oh, no sé lo que vi. O sea, vi, no vi, sentí. No, no sé, viste, sí. Claro, es que el r a s e de un escrito abierto, una mente abierta y muchas ganas. Todas las leyendas orientadas hacia el conocimiento. Estaba escuchando y recordaba una frase de, de Confucio, el millenario c o n o que decía, me impresionó cuando era niña, conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a uno mismo es sabiduría superior. Yo creo que en eso estamos. Y que cada vez que miramos hacia arriba, hacia la, lo alto, lo, lo enigmático, lo total, lo distante, lejano y al mismo tiempo tan, tan nuestro, yo siempre digo a mis hijas: digo, no, miréis a las estrellas para que ellas os digan lo que tenéis que hacer. Mirad en las estrellas porque es una manera de soñar y de abrir la mente a otros mundos y a otros universos que a lo mejor no están tan lejos. Me da mucha pena despedir a Iker porque yo he disfrutado muchísimo.